NNC Consulting, asesoramiento en inversiones financieras, representante de Sociedad de Bolsa para la Región Este del País. Consultas e información por el celular 099-386-492. NNC Consulting presenta en frecuencia abierta la opinión económica del economista Mauro Mendiburu. Mauro Mendiburu, buen día. Buen día Jorge, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Por dónde vamos a, a, a recorrer el camino de la economía? Mira, vamos a arrancar un poco con los resultados de la encuesta de expectativas económicas que publicó el Banco Central en estos últimos días. Se tratan de 23 encuestados, son en, en instituciones financieras, bancos, son en, en institutos de estudios económicos, como por ejemplo... Eh, la Universidad de la República, el Instituto de, de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, analistas privados, en fin, 23 eh, respuestas para una serie de eh, eh, evaluaciones de las expectativas económicas que tienen de aquí a los próximos meses y años. Para evaluar un poco a ver qué es lo que puede llegar a pasar en esto que es tan incierto y estamos viviendo en medio de toda esta incertidumbre, pues bien, En lo que tiene que ver con las expectativas de crecimiento económico para el año 2021, este año que estamos cursando, eh, les está dando hoy en día, en promedio, un crecimiento económico para el Uruguay del 2,55%, cada vez acerca más al número que el Centro de Investigaciones Económicas, el CIMBE, había pronosticado hace ya varios meses el 1.9%, una una recuperación muy marginal en comparación con la caída que tuvimos el año pasado. Cada vez estas encuestas, a medida que pasa pasan los meses, se acercan más a este tipo de evaluaciones y se alejan a las expectativas mucho más optimistas que tenían instituciones como Ceres o el propio gobierno, que estimaban un crecimiento económico del 3.5% Eh, hace apenas algunos meses para este año 2021. O sea, cada vez nos vamos acercando más a ese 2%, que aparentemente va a ser el número, a menos que pase algo muy raro, va a ser el número del año 2021, uno de los que una de las recuperaciones más bajas con respecto al resto de los países de la región y del mundo. O sea, uno de los rebotes más chicos eh comparado con la caída del año pasado. Para el año 2022, un crecimiento un poquito mayor, 3,15%, también de a poco va bajando, y luego nos estabilizaríamos años posteriores en el 2,8%, 2,5, 2,8, para los años siguientes, que es el crecimiento normal que ten tenía nuestro país eh hasta, hasta hace unos cuantos años, cuando empezó la recuperación fuerte. En cuanto al dólar, las expectativas que este año cierre en 44,45, el interbancario, un poquito por encima de lo que está hoy en día, Y para el año 2022, cierre diciembre del 22, en 46, con 54, subiría 2 pesos el año que viene. Repito, estas son las eh, respuestas que han eh, entregado los distintos analistas económicos de eh, financieros de aquí de nuestro país. El lunes pasado, eh, a propósito de todas estas expectativas, se produjo una caída importante del precio del petróleo, del barril del petróleo concretamente un 8%, una caída muy fuerte, que no fue aislada que estuvo acompañada de caída de la bolsa de valores de Estados Unidos una cosa llevó a la otra eh si bien el petróleo subió ayer y está subiendo en el día de hoy el barril del petróleo eh todavía está por debajo de los valores, muy por debajo de los valores que teníamos el domingo y por consiguiente se abrieron las expectativas de que el inminente aumento del precio de los combustibles mmm, que se iba a dar en de, a fin de mes, bueno, quizás no sea tal, a partir de esta nueva paramétrica que hay, que ya le hemos hablado en alguna oportunidad, se mide cómo varía el precio del barril de petróleo, el dólar, otros costos, y a partir de ahí se analiza si todos los meses sube o baja el combustible. Bueno, era un hecho que iba a subir, a partir de ahora y alguna duda, vamos a ver qué pasa en los próximos días, porque el problema que tenemos, y acá es un, un problema no menor, es que el precio está siendo muy volátil, como también están siendo muy volátiles los precios de otros commodities, algunos que exportamos nosotros, como el trigo, soja, maíz. Y también el sistema financiero está bastante complicado en el sentido de los bruscos movimientos que se generan a partir de noticias que en principio no son muy trascendentales. Como por ejemplo, la lunes, entre una noticia de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que era más que esperada, y un informe del de Departamento de Salud de Estados Unidos sobre la evolución del coronavirus, que tampoco podría ser nada inesperado, visto todo lo que hemos vivido en los últimos meses. El problema es que está el riesgo que se está tomando que cualquier monedita sirve, o sea, cualquier noticia buena, mediocre o mala, termina repercutiendo y amplificándose muy fuertemente, y eso fue lo que pasó el lunes. Lo peor es que... Dada la forma en que se está trabajando hoy en día en el sistema financiero, es factible que esto vuelva a ocurrir, para bien y para mal, depende de dónde esté parado uno. Así que vere veremos lo que pasa en los próximos eh, en las próximas semanas, a ver que, cómo cierra el barril del petróleo al cierre de este mes, y de esta forma a ver si efectivamente se corrobora el aumento que se había preanunciado en los últimos días, o si la tendencia es que se estabilice el precio en los valores que tiene esta semana, y de esa manera, bueno, tenemos por lo menos un problema menos para el próximo mes de agosto. Eh, por lo que escuché hoy, más temprano, Mauro, mm. eh, el tema es que Uruguay, el precio que, que estaba el petróleo, compró mucho petróleo, entonces ahora hay que pagarlo a ese precio, el que se compró. Sí, sí es, es verdad, el problema es que sí, de todas maneras, el Valor que fija Para referencia del combustible No va a ser el precio de compra Sino el precio corriente Que es que en este momento tendría que pagar Si lo comprase Entonces vale más el, el día a día Que el hecho de haberlo comprado En un momento determinado Bueno, vamos a esperar Pero creo, creo que en agosto Bajar no va a bajar capaz, capaz que no sube Pero me parece que en agosto No va a bajar Bueno, es eh, factible. Vamos a ver, este Jorge, si realmente funciona este sistema. Nosotros estamos acostumbrados que siempre había una razón por la cual subía, ¿verdad? Sí. Siempre, ah, pero bajó el petróleo, ah, no, pero subió el dólar. Después, ah, no, bajó el dólar, do... ah, no, pero pasó tal. Ah, bueno. Ahora hay una pauta. Y bueno, en ese sentido eh, es interesante ver si se cumple. este Yo este espero <ríe> que baje el dólar y que baje el petróleo, así puede bajar el combustible también y cargamos el tanque. Bueno, ¿alguno te permita por allí? Eh, no, eh, vamos a ver qué pasa en estos días. Están eh, en pleno informes de las empresas que reportan en Wall Street. Hay de todo para todos los gustos. Eh, daría la impresión que Estados Unidos, definitivamente, a partir de los datos de ventas de minoristas supermercados en Estados Unidos, las grandes cadenas de supermercados, ya están hablando de que la recesión terminó en Estados Unidos, definitivamente, estadísticamente, Daría la impresión de que es así. Vamos a ver si eso se puede transmitir al resto del mundo. Nos reencontramos la semana que viene, Mauro. Gracias. Con gusto, Jorge. Buena semana para todos. Lo mismo para ti. Chau. Chau. Frecuencia abierta.